Cuando la señora volvió y le deslizó dos monedas en la mano, el carpintero le dio las gracias mirándola fijamente durante algunos instantes. La elocuencia muda de sus ojos respondió la de los ojos de la viejecita, quien leyó como un libro en el alma de aquel desventurado, deshecho, física y moralmente, por un mes de ansiedad y desilusión.